¿Cuántos hombres hay aquí? Díganme.

¿Cuántas tienen g o z a y A ver, sonriendo. ¡Hombres! Donde solo había dolor, trajiste sanidad. Donde había.

Pueden mostrar su gozo esta noche. ¿Cuántos creen que el gozo del Señor derrota al diablo? Cada vez que usted se mueve, cada vez que usted se alegra, el diablo sale huyendo. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Yeah! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? r n t o s quieren seguir alabando al Señor?

¿Cuántos quieren seguir adorando? <ríe> ¡Aleluya!